el secreto más el de espíritu fiel lo guarda todo donde no hay dirección sabia caerá el pueblo más en la multitud de consejeros hay seguridad con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño más el que aborreciere las fianzas vivirá seguro la mujer agraciada tendrá honra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 los perversos de corazón más los perfectos de camino les son agradables tarde o temprano el malo será castigado más la descendencia de los justos será librada como zarcillo de oro en los hijos de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón el deseo de los justos es solamente el bien